Hola Ani, buen día. Buen día. Bueno, contanos cómo se viene preparando este paro internacional de mujeres, el segundo paro internacional de mujeres. Y bueno, se viene preparando por muchos lados y de, y de muchos modos.、Eh, este paro, digamos, tiene un despliegue internacional. Se están realizando un montón de, de convocatorias, asambleas, jornadas, reuniones en, en muchos países del mundo. Eh, bueno, en nuestro país、eh, también se están haciendo convocatorias, además de la que vos me mencionaste, que se hizo el viernes pasado en la Mutual Primavera, donde asistieron integrantes de muchos espacios,、eh, partidarios, fiscales, independientes,、eh, y después también se están realizando s i m u l t á n e o s e n t e en otras provincias, en otras ciudades, y bueno, y José Paz、eh, también, digamos, toma esa posta.、Eh, Más que nada, también considerando los espacios que ya están construyéndose y que, y, bueno, y que tienen presencia en los territorios. Y bueno, y por eso es el caso de la Asamblea i b e s Nos Queremos, que bueno, se convoca a una asamblea、eh, con el objetivo de ir pensando en este próximo、eh, 8 de marzo, que además es el Día Internacional de las Trabajadoras.、Uh -huh. Se convoca a la huelga feminista ya por segundo año consecutivo. Y bueno, la convocatoria es este sábado 10 a las 5 de la tarde. Antes va a haber una, una feria de emprendedoras que convoca e l espacio de géneros de José Paz.、Eh, y la idea, bueno, es ir pensando no solamente qué es lo que sucede en José Paz, sino también qué es lo que sucede en nuestra región.、Eh, el año pasado hubo una gran movilización en, en San Miguel. Después, desde José d Paz, nos encontramos y e s t u b i m o s en el trenazo, donde también、eh, llegaron hacia Capital Federal a la gran convocatoria desde los diferentes trenes del conurbano y allá、eh, nos encontramos. Así que, bueno, viendo y, y creando nuevas estrategias y que, y que todas concluyan en, en, en una gran movilización、eh, en este próximo 8 de marzo, que estamos a u n m e s justito.、Mm. Daría la impresión de que este año,、eh, bueno, cada una de las convocatorias que se van haciendo,、eh, estamos exactamente a, a un mes del, del 8M, pero cada una de las convocatorias que se van haciendo se ven sumamente desbordadas, ¿no? Como que hay esa necesidad de participación p a r e c i e r a aún más que la del año pasado. Sí,、eh, es como que está tomando mucho más dimensión. Una de las grandes cosas que, que ha sucedido es, por un lado,. Que ha logrado instalarse también en los medios de comunicación,、mm. eh, hablar de feminismo, de patriarcado, de machismo. Eh, también eh, a partir de que hay muchas mujeres que pudieron expresar, por ejemplo, en los medios de comunicación、eh, más masivos,、mm. situaciones de, de abuso, y, de, y que eso también, digamos, instala en, en una agenda. De, de la comunicación más hegemónica, estos temas que igualmente ya lo venimos、eh, trabajando, obviamente la,、eh, la radio, la t i n p u y como otros medios también alternativos y comuni comunitarios、eh, vienen instalando este tema. Y creo que hoy que se esté hablando de feminismo tiene que ver con toda esa construcción que se empezó a hacer desde abajo, desde todas las militancias feministas que. Están presentes en nuestros territorios y es eso lo que hoy c o n t i e n e y que hoy estemos hablando de que cada vez se sumen más eh, feminidades, eh, no solamente las mujeres, sino también las,、eh, las travestis, las trans, las lesbianas, todo el movimiento LGTB, que también está muy vinculado al, al feminismo.、Ah. Hoy podamos hablar del derecho al aborto、eh, y que eso se replique en las redes, no solamente. Algo que se da espontáneamente, sino que por debajo hay todo、eh, un historial de, de militancia que es lo que los sostiene y que, bueno, y que vean. Atrás de eso hay, hay muchas personas, hay、eh, 32 encuentros nacionales de、mm. mujeres, regionales, y、mm -hmm. eh, el año pasado se hizo en la localidad de Merlo.、Eh, bueno, todas las experiencias que hoy hacen que、eh, cuando se h a b l a de f e m i n i s m o estemos pensando en que es algo que. Está consolidado, que, que va d i g a m o s a fortalecerse. no Es algo, una noticia que aparece en los medios y que la semana que viene no hablamos más.、Mm. Ahora, la, la asamblea del próximo sábado es、eh, abierta, o sea, pueden participar las mujeres y feminidades que quieran acercarse, no solo las que venían regularmente participando a lo largo de estos últimos años. Sí, la idea es que sea. Eh, abierta, en realidad la asamblea de sencilla、sí, es abierta. Si bien hay algunos integrantes que、eh, vamos s o s t e n i e n d o durante todo el año, de hecho está en nuestro el programa、eh, de La Asamblea Vivas n o s Queremos.、Mm. Este año tiene su segunda temporada y dentro de poquito va a arrancar por esta emisora.、Eh, pero sí, es abierta. Invitamos a, a la participación、eh, poder pensar en, en estrategias. Eh, frente y rumbo a este 8M, y también ir pensando y visualizando cuáles son aquellas cuestiones necesarias, qué es lo que necesita Costepaz,、eh, qué、mm. es lo que necesita nuestro territorio.、Mm. Un desafío enorme, quizá también surja como una posibilidad de repetir lo del trenazo, ¿no? Sí, ahí e s t a m o s ahí viendo, mientras tanto, bueno, se van a. Apareciendo también otras convocatorias.、Uh -huh. Hoy hay una convocatoria en la Universidad de Nacional、General、de s a r m i e n t o que se propone como una m a t e a d a También en, desde San Miguel, el espacio de c o r r e t e y Enraizadas en, en la Lucha, ya están convocando para la movilización del 8 de marzo.、Uh -huh. Así que, bueno, invitamos a que. Todos los espacios participen, no sé q u i、si、después no se esté concretamente en algún lugar,、mm. pero creo que el feminismo tiene eso de estar impulsando y generando、eh, estas estrategias y esta construcción en conjunto, un poquito en cada lado, eso t de que no nos, no nos dividimos, sino que nos multiplicamos、mm. para poder ir creciendo como, como lo estamos haciendo. San, Quedamos a disposición de aquí y camino al 8M para ir colaborando en la difusión de todo lo que se vaya planificando. Bueno, ahora convocando a la asamblea el próximo sábado, pero、eh, también en cualquier momento, en cualquier espacio y con cualquier excusa, mantener estos temas en, en agenda que colaboren justamente con la difusión del, del paro internacional. Obviamente. Sí, bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, feliz、eh, año.、Eh, también sé、eh, que la Kinko está felizando sus 20 años de c o n i c a c i ó n Comunitaria, así que me imagino que vamos a estar despejando todo este 2018. Así, así será, seguramente. Un abrazo enorme. Abrazo.